En el Oasis La Fogatera En Radio Oasis Rock and Pop Estamos de vuelta Oasis, Oasis. Rock and Pop Sessions. Sessions Crecieron como hermanos Abrazados entre dos como yhdessä, kuten las on yhdessä, los dos, y sus lágrimas los hacen yhdessä, kuten humanos, on un error ya on Pero de repente el cielo es mayor Perdiendo poco a poco la ilusión, cuando ya no suenan canciones de amor, uno piensa que morir es solución, y el otro ve que el cielo es mayor.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 Oh, she is the queen And he's the one whose neck is in the game. She starts shaking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 En el Osis La Fogatera En Radio Oasis Rock and Pop Estamos de vuelta Oasis, Oasis. Rock and Pop Sessions. Sessions Es otra noche más De caminar Es otro fin de mes sin noveda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 Echo.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 but Slash and torn.